Durante 90 minutos de 6 a 7 y media de la tarde Comentarte que este programa de Euskal Música también lo puedes volver a escuchar el fin de semana En el mismo dial, el 100.8 FM de barrio y Ratia En la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde Pero eso sí, en redifusión, en repetición Y ya sabes que cada jueves, en cuanto concluye el programa, lo subimos a las redes sociales. Más concretamente, lo subimos a las páginas que tenemos en Twitter, twitter.com barra euskalmusica.fm y a la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra euskalmusica.berriozarirratia. Donde aparte de poder escuchar el programa cada semana... También te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales, todo yo, en facebook.com barra euskalmusica de Riozari Radia y en twitter.com barra euskalmusica.fm. Hoy vamos a comenzar el programa de música yéndonos al pasado. Vamos a disfrutar de dos de los temas incluidos en el álbum del 2014, segundo larga duración, para la banda On, el álbum titulado Sein. Nos iremos más atrás en el tiempo. En 1994 editaron Vizcaresurra el álbum Veldurraren Kultura. Escucharemos los temas R, Benetan y el tema Iskuncha, Borchichan. Y también como no, volveremos, vendremos al presente para disfrutar con el Boni, el AVE, The Friday's Crew, Rotten Amairu y más música durante estos próximos 90 minutos En una nueva edición de tu programa Euskal Música, dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria cada jueves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 Con la formación ON Que es un proyecto Creado por Ichazo Gutiérrez de Yaukobarik Keike y Sarma El grupo nació En marzo del 2012 El trío se formó Con el apoyo De Denis Alberdi De Keike y Branca E Ibai Suárez En febrero del 2013 Hubo cambios en la banda Ya que entró Strong Vegas Después de formar Parte de Equinocio A la batería Y Eki al bajo En 2015 La formación Tuvo que hacer una pausa Forzada por las Historias de la vida ON Es una banda De rock melódico En 2012 grabaron su primer disco en los estudios Coba de Bilbo, en ese mismo año en verano, ganaron el concurso Isam Pirata en Donosti en 2014, grabaron su segundo disco autoeditado en él nos vamos a centrar en el álbum titulado Sein y de él te vamos a extraer los temas aurrera Begirá y el tema Basáurico y Chalá, nos vamos hasta el 2014 nos vamos con ONN Oh, yeah creado por Itchazo Gutiérrez, Yaukobar Keike y Sharma, hemos comenzado esta nueva edición del programa Euskal Música con la formación ON y nos hemos ido hasta el segundo trabajo 2014 el álbum Shane, ahí estaban sonando los temas aurrera Peguera y Basáurico Itchadá y ahora nos vamos con Vizcar Esurra banda de fusión musical combativa liderada por dos veteranos de la escena radical, Gohar y Tricu, quienes militaron en corroscada y cicatriz, Vizcar Esurra editó dos discos en 1912 1993 Informazio posindua y un año más tarde en 1994 Beldurraren Kultura, banda compuesta por Triqu voz también en Gorrozkada, Goar guitarra también en Gorrozkada y Cicatriz Mikel Irasko al bajo y Kasti a la batería. Nos somos hasta 1994. Nos vamos con el álbum titulado Beldurraren Kultura y del que extraemos los temas R, Benetan e Iskuntsa, Bortitza. Zidala! Eee! E amezkai ztoa gesurna Eee! Iyuntasuna balnean Eee! Intoxitazioa Eee! I solamente se queñan las tequizar ziontan La la Esa tequizar ziontan Demo tracian sick the boss right now Chi c'ho da benetan sai che è ateco borro che narrata da quero a modie che non doren gutek indessa che conna li maria baccarar ballarà <totipen> sentimento bacorna quizá non doren Eta burultu dezakegun bakarra Gudako frontearen alde bietan Gorroto eta modion azten dira Zakien arteko borroken ardatzan Da gero Petzatzea bi aldiz dela Zioen horbait emendako Benetan aldan Benetan ala da Zukezaten duzu bezala ala aldan Zona! Ben al Benestan, a la alda Benestan, a Egun e segun bisita, e e bat suposo facendo. È realtà te ti e seguiteco. Viveva da scoda un pensatea. Bisita. Benestano, ranada. Su che salendo su un mesara al alta. Su che salda, su da. Su che salda, su da. de su pesada 994 editaba Vizcaresurra Este segundo Larga duración Veldurraren Cultura Y ahí estaban sonando tres de los temas R, Benetan e Iskuncha Borticha. nos venimos Al presente, nos venimos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 del extremo los temas de hierro, tu coraza y esclavitud.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 Absoluto del dominio difficile es ir contracorr No hai descanso en el infinito esfuerzo Solo la tenue liberta de soñar historia sin son espejismos en el desierto que llevan a un momento mágico los temas incluidos en el tercer larga duración del Boni Requiem por el Mundo, ahí estaban sonando los temas de Hierro tu Coraza y Esclavitud y ahora nos vamos Con Erabe, formación de Iruña, que tras la experiencia en otros grupos, surge la idea de juntarse con la intención de diversificar la monoteína musical a la que están acostumbrados. Al final, y tras varios meses de ensayos, Erabe comienza a andar en junio del 2013 en un concierto al favor de la juventud de Viguaba Tarrabia. La base es el thrash metal con estilos de grupos como Lamb of Good, Coma Sociedad Alcohólica o Sutacar. En 2014 editaron una maqueta con 6 temas. Ahora, en 2018, regresan con su primer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 La música en las redes sociales Seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia, en una nueva edición del programa Euskal Música, la edición de jueves 22, sábado 24, domingo 25 de marzo. Nos vamos con el grupo de Friders Crew, que lo forman un grupo de cinco amigos de Azpeit y Azcoitia, que empezaron a juntarse los viernes con ánimo de tocar música y pasarlo bien. Por el año 1998 empezaron a dar los primeros golpes a la música, ya que entonces fue cuando vino de vuelta el punk al pueblo, con grupos como Carcaba, Sin oficio ni beneficio o Cacazarrá. Azpytia era foco de innumerables grupos de Punkoy, como por ejemplo Seve Putiek, Apunta, Corrosión Cerebral, en los cuales empezaron a dar los primeros golpes musicales, lo que más tarde formarían The Friday's Crew. En septiembre del 2008, graban el primer disco llamado The Friday's Crew en el Estudio Lobo de Azpytia. En diciembre del, del 2011 sale a la venta Penchatu Irachari Surekonschentia, segundo disco de la banda, también grabado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 grabado en los estudios Ame de Mutricu bajo el mando de Axular Arizmendi. Dos años más tarde, en 2017, de la luz a recién Gagnetic, cuarto trabajo de estudio de esta banda de Friday's Crew. ¡Nos quedamos con este cuarto trabajo a recién Gagnetic y de él te extraemos los temas Borroka tu sasú y Dena Amaitu de la... Estaban sonando dos de los temas incluidos en el reciente estrenado Nuevo trabajo discográfico para de Friday's Crew El álbum Arres y Engañetik Los temas Borroca tu Sasu y el tema Dena a Amaitu Dela y de la formación de Friday's Crew de Azpitya Azkoitia nos vamos con Rotten Amairu que es un grupo formado la pasada primavera del 2017 por gentes de Tafaya y La Raga Oiva Aldorba es el título del primer trabajo de la banda autoeditado el pasado mes de septiembre del 2017 13 canciones con base de hoy sutiles toques de punk letras cañeras y rock and roll nos introducimos en este primer larga duración para Rotten Amairu y del álbum Oiva Aldorva, te extremamos los temas Hili, el Blues de Aranjuez y Odolac Dakar Urrea. n juez y odol latacar urrea son tres de los temas que te puedes encontrar en lo que es el primer trabajo discográfico para esta formación para Roten Amairu, dentro del álbum Hoy Valdorba. Y ahora nos vamos con algo más tranquilito, nos vamos con Isaro Andrés Celayeta, que nació en 1993 en Mayavia. Después de un año estudiando física, decidió dejarlo y graduarse en comunicación por la Universidad de Deusto. Su andadura musical comenzó en 2014 con su primera canción para disc y siguió con su primer disco OM. Desde entonces se sube al escenario bajo el nombre de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 Bola duak periodoetan dakatzen bezala Dakar zbi otzak tanpa Uazkena eltzeko beldurrari buruz Itzegini Di Same by the moon Está la música tranquilita, la música Intimista de Isaro Andrés Selayeta, más conocida musicalmente Como Isaro, que ahora acaba De publicar lo que es su segundo trabajo Discográfico Eason, y nos vamos Con danza nos vamos con La formación Gure Dancha que nos llega Desde Uribe Costa, el tercer Trabajo titulado Arki Videak En el cual te vas a poder encontrar 11 nuevas canciones que fusionan el ska La cumbia, el reggae, el electro swing El rap y el rock electrónico Evolucionando y alimentando dando su faceta reivindicativa el disco ha sido grabado y mezclado en los estudios siga por a arregui el disco tiene cuatro colaboraciones importantes está la de ikerviia de revolta permanente en el tema oyan sakoneean yñaki betata en luz lui sigue le benditata en despierta y shortcun en que surren bala canciones En euskera y tres en castellano Recogiendo un gran abanico De sonidos, tercer trabajo discográfico Para Aguda Dancha, el álbum Argy Videak, Lo que vamos a escuchar, los temas arguetokia y Despierta con la colaboración De Lusillo de Vendetta ziaren artean artea ah. ena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 El jueves 29 de marzo, Euskal Música te trae un programa especial dedicado a directos. Esían, es Oscorri, Osudagar, os os Gobernos, Epsainan. Jueves 29 de marzo, de 6 a 7 y media de la tarde, en el 100.8 de FM, Perriozari-Ratia, programa especial de Euskal Música. Pues ya lo sabes, la próxima semana, el jueves 29 de marzo en directo, sábado 31, domingo 1 de abril del 2018, programa especial aquí en Euskal Música con eh, álbumes en directo. Ya sabes que escucharemos, entre otros, a Esian, Sudagar, Governors o la formación Oscori. Y con este llamamiento al programa de la semana que viene os vamos a decir adiós, no antes recordarte que hemos escuchado del pasado a la formación ON con el álbum Sein de 2014, a Vizcaresurra con el álbum Veldurral en Cultura del 1994 y después a Boni, el AVE, The Friday's Crow Rotenamairu, Isaro y Gudadancha. Recuerda que Uscal Música vuelve dentro de 7 días recordando ya sabes, ese programa especial dedicado a directo Será... El próximo jueves, el próximo fin de semana, aquí en el 100.8, en Berriozar y Ratia, como siempre, entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Hasta entonces, saludos agur a <risa> Gur. Sosie que está lindo hoy día, hasta solo me ten, y sabes inmundudira, no se le diga ni tú Zasiek kristali dutegur dira Arta soroetan Izaixin meldu dira Gero zenetik elditu Zeigun bakala ordularia da Eta horretze Bergira gara itza. nik ez dut beste entzat begirit. Eta gu elkarrekin, baina ez elkarren gana. Rattie